la semana anterior dejamos a Catalina viuda asumiendo el poder de gobernar el imperio ruso y teniendo relaciones con numerosos amantes sin ningún pudor nunca lo he mantenido en secreto a lo largo de mi vida llegué a tener hasta 21 favoritos en la corte muchos son menos que las amantes que mantenía cualquier rey europeo en un año ¿a qué viene ese pudor? somos humanos y no creo que ninguno haya lamentado el tiempo que pasó conmigo incluso cuando me cansaba de ellos los recompensaba con creces Catalina por encima de todo era una mujer muy inteligente había estudiado profundamente cómo respiraba cómo sentía el pueblo ruso ...conocía su historia... ...y decidió tomar como modelo... ...a uno de sus predecesores... ...Alzar Pedro el Grande... ...Pedro tenía el sueño... ...de que el Imperio Ruso fuera... ...una de las potencias si no la potencia... ...más grande y poderosa de Europa... ...en su empeño había contado... ...con la simpatía de los filósofos occidentales... ...y no dudó en emplear la mano dura... ...contra los campesinos... ...cuando estos reivindicaron sus derechos... Catalina había tomado buena nota de la estrategia de Pedro para ello primero era necesario consolidar su puesto con el favor de los nobles a los que debería tener contentos en la medida de lo posible no enfadar al pueblo pero si se rebelaban emplear mano dura y la tercera tener de su lado a la iglesia ortodoxa A los nobles les otorgó la dispensa de no hacer el servicio militar además tenían el poder absoluto sobre sus siervos y empleados podían abrir fábricas, comercial y además se pasaban los días disfrutando de invitaciones en lujosos bailes aquella época ha pasado a la historia como el siglo de oro de la nobleza rusa los nobles comerciaban con los campesinos como con ganado los soldados eran azotados y enviados a los confines del imperio con estos pilares Catalina comenzó a gobernar primero su amante Gregorio Orlov había logrado el trono para ella y sabía que debía recompensarle para que siguiera siendo fiel al subir al trono recompensó a Grigori Orlov a su hermano Alexei y a sus amigos con medallas, títulos, tierra y siervos con el tiempo daría 10.000 almas humanas a Grigori Orlov como premio por sus servicios posteriormente su nuevo amante Grigori Potenkin mano derecha en asuntos de gobierno sí, al que luego daría nombre al famoso acorazado Potenkin pues él apoyó a zarina en su nueva política interior siguiendo los prefectos de sus amigos los filósofos franceses Voltaire y Diderot que proclamaban la necesidad de mejorar las condiciones del pueblo potenciando la educación, la cultura y también la justicia Catalina se empeñó en esta tarea el pueblo ruso pues parecía que estaba contento pero los nobles no Los campesinos querían emanciparse de los señores y estos no estaban dispuestos a ceder ni un palmo de terreno en favor de esos desarrapados. Catalina, al ver que los nobles le daban la espalda y que su trono corría peligro en favor de su hijo Pablo, cambió radicalmente de política. En Ucrania, por ejemplo, convirtió a los campesinos que habían sido libres hasta ese momento en siervos repartió vastos territorios entre sus ministros para comprar lealtades y reprimió con mano muy dura a los campesinos que protestaron. Los siervos los campesinos perdieron, pues los pocos derechos que les quedaban, sus dueños les podían enviar a realizar trabajos forzados y además... ...estaba prohibido quejarse... ...los siervos eran como granjeros... ...pero de la vida... ...campesinos ligados legalmente a la tierra... ...y conducidos a la esclavitud... ...por deudas abusivas... ...con sus nobles terratenientes... ...cuando los nobles... recibían nuevas fincas de la corona... ...los campesinos que vivían en ellas... ...se convertían en sus siervos... ...su política era clara... ...partidaria del despotismo ilustrado... ...estaba convencida que ella era la única capaz de gobernar en solitario. Pero eso sí, lo hacía en nombre de su pueblo y por su bien. Pero el pueblo ruso no estaba nada convencido de que lo hiciera por su bien. En 1773, los campesinos, hartos de tanta miseria y privación de libertad, se revelaron durante dos años siendo su máximo líder Yemelian Pugachev quien tuvo la corriente idea de afirmar que era el mismísimo zar Pedro III Pugachev tuvo de repente una idea genial y declaró que era Pedro III por supuesto a miles de kilómetros de San Petersburgo nadie había visto nunca a Pedro III que además solo había gobernado durante seis meses así que bien podría haber sido Pedro III Pugachev fue muy inteligente al escoger ser Pedro III porque nadie estaba muy seguro de cómo había muerto podría haber escapado y eso significaba que la bandera que enarbolaba era la supuesta bandera del verdadero zar cuyo lugar había sido tomado por su esposa de forma ilegítima Pugachev para ganarse el apoyo de los campesinos les prometió muchísimas cosas empezó a prometerles cosas que cualquiera querría que quitaría los impuestos que quitaría el servicio en el ejército que se desharía de los terratenientes así que se alimentaba de las lamentaciones de la gente para ganar apoyo para su causa pero el ejército de la zarina era mucho más numeroso y entrenado y al final Pugachev y los rebeldes fueron aplastados Para colmo la recompensa de 10.000 rublos para lograr la cabeza de Pugachev, puso en el punto de mira al líder rebelde. Pugachev y sus hombres fueron echados de Kazan y después tomaron diferentes rumbos. Él intentó volver a la región del Don, de donde era originario, para volver a conseguir apoyo, pero nunca llegó. Al final Pugachev fue traicionado por sus propios hombres, los cosacos, quienes le entregaron para que fuera juzgado y finalmente ejecutado en Moscú. En el campo los terratenientes se tomaron la justicia por su mano y empezaron a matar a los siervos que habían apoyado la revuelta. Los consejeros de la zarina le sugirieron que lo mejor para unir al pueblo descontento que estaba convirtiéndose en un problema endémico para el imperio era llamar al patriotismo de los rusos y decidió, además de perdonar a todos los campesinos que habían participado en la rebelión realizar la nueva estrategia de volcarse en la política exterior y conquistar nuevos territorios para conseguir el sueño del imperio ruso más grande que vieron los tiempos En 1768 tuvo lugar la guerra con Turquía, el eterno enemigo ruso, logrando una gran victoria dos años después, anexionando grandes territorios del Dniester, y después lograrían ocupar también grandes extensiones de Crimea. Los que más sufrieron y padecieron las interminables guerras fueron de nuevo los siervos, sí, el pueblo ruso. No solo trabajaba cuasi en régimen de esclavitud, sino que gracias a ellos, a su trabajo, se financiaban los gastos militares y también los gastos culturales, porque Catalina fue una gran amante y una gran apasionada del arte. Look at the sky, look at the water, Catalina es la creadora de la colección primigenia que dio lugar al Museo Ormitage Uno de los museos más importantes del mundo En inicio compró 317 cuadros a un comerciante berlinés Con el objetivo de tener una de las mayores colecciones de arte de todos los tiempos Se gastó tanto dinero en la Pinacoteca Que a su muerte tenía reunidas 90.000 obras En la actualidad, el Hermitage tiene cerca de dos millones y medio de obras, tanto de Europa como de Oriente, repartidas en cinco edificios. Y tal y como quería su mentora, es uno de los museos más importantes del mundo. Catalina también fue escritora. Publicaba diario comedias moralizantes en el diario satírico Islkaya y Shina, que significa mistelania en ruso. Y además, potenció que famosos arquitectos europeos construyeran en la ciudad de San Petersburgo palacios e iglesias. Se preocupó muchísimo de la educación de los niños rusos, extendió un sistema de escuelas y abrió el primer instituto para mujeres en la ciudad de Smolnyk. Catalina, a pesar de la sombra que terminaría fraguando en el descontento del pueblo ruso y su posterior revolución, consiguió pasar a la historia como la grande porque, gracias a ella, el imperio ruso ganó al imperio otomano el acceso al Mar Negro y la nación de Crimea, ampliando las fronteras del imperio al igual que lo hizo Pedro el Grande. Si además unimos su incuestionable labor cultural con la potenciación de escuelas y las colecciones de pinturas y otras piezas reunidas en los museos del Hermitage no queda lugar a duda de que efectivamente esta mujer fue una gran gobernante Durante 21 años la emperatriz abordó la delicada tarea de reformar su sociedad esclava Reescribió las leyes rusas, construyó escuelas en cada rincón del país y continuó haciendo crecer su imperio Cuando terminó, Rusia se expandía por Europa y Asia hasta América del Norte. Tuvo muchísimo éxito en cuanto a las conquistas militares y el expansionismo. Realmente convirtió a Rusia en la superpotencia de su época, una potencia imperial europea, de un modo en que ni siquiera lo había sido bajo el mandato de Pedro el Grande. Su último amante fue el príncipe Platón Zubov, ...apodado el negrito... ...que era 40 años menor que ella... ...el señorito tenía tan solo 22... ...bueno pues Catalina en aquella época... ya pues, estaba muy deteriorada... ...sus piernas hinchadas... ...estaba gorda... ...quejada de dispepsia ...y flatulencia... ...vamos... ...un cuadro... ...cuentan que Zubov... ...atendía a los ministros del imperio... ...y que se enamoró de la mujer... ...de uno de los nietos de la zarina... Mm. El 5 de noviembre de 1796, Catalina sufría una apoplejía camino del retrete. La encontrarían muerta en el suelo unas horas después. Y las malas lenguas dijeron que había muerto al intentar tener relaciones con el famoso caballo. Pero como dijimos la semana pasada, eso fue un auténtico bulo que extendieron los bolcheviques tiempo después. Catalina había estado 34 años en el poder hasta que finalmente a su muerte le sucedió en el trono su hijo Pablo I y después su nieto favorito, Alejandro I. Los audios que habéis escuchado pertenecen al reportaje Catalina la Grande, la mujer más importante de la historia rusa del canal Historia. Desde luego, Catalina vivió una vida muy intensa Logró el sueño que había anhelado cuando llegó al poder Ser la zarina más poderosa de toda Rusia Y dejar un legado enorme Dejar como legado el imperio ruso más grande Que vieron los tiempos